¡Simpática expresión! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy, para aprender español, una nueva expresión. Tener una flor en el culo. ¿Qué significa esta expresión? Pues eso es lo que te vamos a explicar. Además, aprenderás español escuchando historias. Practicarás la pronunciación, practicarás la conjugación y todo lo que hacemos cuando te explicamos expresiones. Lo necesario para que puedas memorizar la expresión a largo plazo y comprenderla dentro de un contexto. ¿Qué tal estás pasando el verano? ¿Has podido aprovechar para ir a la playa? ¿Has tenido ya tus vacaciones? Si es así, nos alegramos de que hayas disfrutado. Y si no es así, bueno, pues ya llegarán tus vacaciones. Esperamos que sea pronto. En cualquier caso, nos alegramos de que estés escuchándonos y compartiendo tu tiempo con nosotros. ¿Te gusta SpanishPodcast.net? Si quieres descargar nuestros episodios o conseguir el audiobook sobre el aprendizaje, puedes hacerlo en los enlaces de nuestra web. Pulsa en el menú audiobooks y allí los encontrarás. Además, si tienes uno de estos audiobooks, dentro de poco tendrás acceso a una zona privada dentro de nuestra web. Un poco más adelante daremos más información. Un aviso para las personas que nos envían mensajes por correo electrónico o usan la web con frecuencia. Esta semana ha habido un problema con nuestro sitio web durante una actualización. Este problema consistía en que la web no era capaz de enviar emails. Si has utilizado nuestro formulario de contacto o la tienda durante el jueves, el viernes o el sábado, es posible que los emails no hayan sido enviados. Si has enviado algún correo durante estos días, no lo hemos recibido. Es mejor que vuelvas a enviarlo. Nos hemos puesto en contacto con las personas que han usado la tienda para enviarles la información necesaria. Cosas de la informática. No nos dimos cuenta hasta el sábado. De todas formas, recuerda que si no puedes ponerte en contacto con nosotros por email, siempre puedes encontrarnos en las redes sociales. Vamos con la expresión de hoy. Tener una flor en el culo. Como siempre, te vamos a explicar el significado de las palabras. Después, el significado de la expresión. Te contaremos algunas historias para ayudarte a recordar y, finalmente, practicaremos la conjugación y la pronunciación. Recuerda utilizar la repetición y la imitación con este episodio o con cualquier otro de SpanishPodcast.net. Es la única forma de mejorar tu español, no solo aprendiendo el tema del episodio, sino a imitar lo que decimos de forma automática. Tener una flor en el culo, palabras que forman la expresión. La primera palabra de la expresión, tener una flor en el culo, es el verbo tener. Es un verbo muy conocido en español. El verbo tener tiene varios significados, pero dos son los más importantes. Tener puede significar poseer, ser el dueño o la dueña de algo. Por ejemplo, tengo una moto o... Tengo un kilo de naranjas. Tener también puede significar sujetar, sostener algo. En este caso, el verbo tener se suele utilizar conjugado en imperativo. Es decir, se usa para decirle a alguien que sujete algo. Por ejemplo, ten esta camisa. Quieres decir, sujeta la camisa. Es una forma un poco formal de hablar. También puedes decir, ten la puerta. Quieres decir, sujeta la puerta. Esta frase se suele utilizar mucho. Se usa cuando no quieres que una puerta se cierre por algún motivo. La segunda palabra de la expresión tener una flor en el culo es una. Esta es una palabra muy sencilla. Es un artículo indeterminado. ¿Seguro que conoces esta palabra? Si quieres más información, escucha nuestra lección de español básico sobre los artículos indefinidos. La siguiente palabra de la expresión, tener una flor en el culo, es flor. Una flor es algo muy bonito. Es un brote que tienen algunas plantas y árboles. Las flores tienen hojas de colores y son bastante llamativas. Algunas tienen un olor agradable y bastante intenso. Las flores son un regalo que le gusta a muchas personas. Por ejemplo, en días como San Valentín es típico regalar flores. La flor más típica del día de San Valentín es la rosa roja. ¿Cuál es la siguiente palabra de la expresión tener una flor en el culo? La siguiente palabra es EN, ¿Qué significa EN. EN es una preposición se utiliza para indicar dónde está algo en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, mi primo está en Portugal. Quiere decir que mi primo está allí, mi primo vive o ha ido a Portugal. Otro ejemplo, mi primo viene en Navidad. Quiero decir que cuando llega la Navidad, el periodo desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, mi primo viene a casa. En este caso, la preposición se utiliza para hablar de tiempo. La siguiente palabra de la expresión es el. Sé que repetimos esto muchas veces, pero creo que ya conoces esta palabra. Si comprendes lo que decimos, conoces de sobra esta palabra. Es un artículo determinado. También tenemos una lección sobre artículos determinados en la sección de español básico. Echa un vistazo si necesitas más información. La última palabra de la expresión es culo. Es una palabra curiosa. El culo es una parte del cuerpo humano. El culo es la parte del cuerpo donde se apoya el peso de tu cuerpo cuando estás sentado. Es la parte del cuerpo que empieza donde termina la espalda. El culo está formado por dos trozos de carne, que tienen bastante volumen y algunos músculos. Tienen mucho volumen porque tienen una gran cantidad de grasa. No es la primera vez que la palabra culo aparece en el podcast. Hay otras expresiones que usan la palabra culo, cosas del idioma español. Y bueno, el culo es importante. Hay que tener en cuenta que algunos famosos ganan mucho dinero gracias a esta parte del cuerpo. Tener una flor en el culo. Significado. Todo lo que hemos dicho hasta ahora está muy bien, pero... ¿Qué significa tener una flor en el culo? El significado de esta expresión es sencillo. Tener mucha suerte. Pero no solo tener suerte una vez, sino todas las veces. Cuando alguien tiene suerte de forma continua, puedes decir que esa persona tiene una flor en el culo. Generalmente se utiliza la expresión cuando esa persona además no hace nada especial para que le salgan bien las cosas. No hace mucho esfuerzo para conseguir tener tanta suerte. Tener una flor en el culo. Historias para memorizar la expresión. Vamos a contarte algunas historias para que puedas memorizar mejor la expresión y escucharla en un contexto. Cuando te contamos estas historias, es mejor que intentes imaginar en tu mente lo que ocurre. Cuando imaginas lo que está sucediendo, tu memoria almacena mucho mejor lo que estamos contando y después es más fácil acceder a esa información. Imagina que estás jugando a un juego con una amiga. Es un juego de cartas. Para ganar en este juego es necesario tener un poco de estrategia. Pero la suerte es más importante. Es un juego que depende mucho del azar. Después de un rato jugando, tu amiga ha conseguido ganarte muchas partidas. Como tu amiga está ganando muchas veces, sin hacer nada especial, tú le dices Hoy tienes una flor en el culo. Quieres decir que tiene mucha suerte. Vamos a contarte otra historia. Imagina que eres fanático de un equipo de fútbol. Tu equipo tiene unos jugadores muy buenos y el entrenador es también muy bueno. Sin embargo, por algún motivo no consigue ganar muchos partidos. Hay algo que está fallando. Un día estás hablando con un aficionado del equipo rival. El equipo rival no tiene jugadores tan buenos, ni el entrenador es tan bueno. Sin embargo, están ganando muchos partidos. Unos porque se equivoca el árbitro, otros porque consiguen un gol de rebote, otros porque el equipo contrario tiene lesionados a muchos jugadores. En todos los partidos sucede algo que hace ganar el partido a este equipo, algo que solo depende de la suerte. Le dices, tu equipo tiene una flor en el culo. ¿Quieres decir que su equipo tiene mucha suerte? Y ha tenido mucha suerte durante mucho tiempo. Que gana los partidos porque tiene mucha suerte. Tener una flor en el culo. Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con esta expresión. Casi siempre se utiliza en presente de indicativo. Es raro utilizar esta expresión en otros tiempos verbales. Aunque no, imposible. Vamos allá. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación y la entonación. Tengo una flor en el culo. Tienes una flor en el culo. Tiene una flor en el culo. Tenemos una flor en el culo. Tenéis una flor en el culo. Tienen una flor en el culo. Bueno, como te deseamos en cada episodio, esperamos que tengas mucha suerte. Si te gustan nuestras lecciones, echa un vistazo a nuestros audiobooks. Puedes pensar en descargar las lecciones para utilizarlas, aunque no tengas conexión a Internet. Hace poco, uno de los miembros de SpanishPodcast.net nos hizo una pregunta. Él tiene problemas de visión. Para leer necesita utilizar un tamaño de letra bastante grande. Nos preguntó si en el audiobook se puede cambiar el tamaño de letra. En los audiobooks, además del archivo PDF con las transcripciones, hay otros dos archivos. Un archivo EPUB y un archivo MOBI. Estos archivos están pensados para lectores de libros electrónicos, pero también se pueden leer con software adecuado en tu PC, Mac, tablets o smartphones. Estos formatos permiten modificar el tamaño de la letra si lo necesitas. En la pestaña de preguntas más frecuentes de cada uno de los audiobooks está la información necesaria para que puedas cambiar el tamaño de la letra y enlaces al software más utilizado. Este software es gratuito y de compañías conocidas. Sin más, ya nos despedimos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Si quieres hacer cualquier comentario, recuerda que puedes usar Facebook.